Consternados están los habitantes de la capital provincial luego de conocer la trágica noticia que da cuenta de un parricidio. p a s a d a las 15.30 horas de la tarde del jueves en la localidad de Millongwe, sector La Poza, distante a unos 20 minutos de la ciudad de Lebu, quedó al descubierto un doble asesinato. Hasta el lugar de los hechos se hizo presente la Bricrin de Lebu y Concepción en conjunto con carabineros. Hasta aquel sector rural también se trasladó el gobernador provincial Rodrigo Daroch en conjunto con una comitiva de la gobernación provincial. El fiscal a cargo de este lamentable hecho es Nelson Vigueras, quien también se constituyó en el lugar y dio la orden de levantar los cuerpos. Las víctimas son María Cartes, de 27 años, su hijo, de iniciales JEC, de 8 años, José Escares, de 40 años, conviviente de la mujer y quien resulta ser el presunto responsable de este asesinato, quien luego de atentar contra sus víctimas se quitó la vida ahorcándose. Los cuerpos fueron retirados por personal de la v i g Dream para posteriormente ser trasladados a la morgue del hospital local, en donde a esta hora han sido remitidos hasta el Instituto Médico Legal de Concepción. La causa basal de este hecho es materia de investigación policial.